Hola, bienvenido a mi trabajo de HTML y CSS. He decidido hacer este podcast para explicar mi práctica e ir describiéndolo por partes. Ahora mismo nos encontramos en la página de podcast, donde se puede ver una breve descripción de lo que es un podcast y mi podcast propiamente dicho. Eh, pero empecemos por el principio. Si pulsamos en, en el inicio del menú horizontal, nos llevará a la portada de mi trabajo. He decidido abarcar el. el He decidido abarcar el tema de las herramientas de trabajo colaborativo porque sinceramente no sabía qué hacer en la práctica. Prefiero que me digan qué hacer a, a yo inventarme la verdad. Bueno, aquí, aquí se puede apreciar que nada más entrar en, en esta página, en la portada, eh, suena una música de fondo, la cual podemos detener o bajar subir el volumen gracias a un reproductor que se encuentra en la parte de arriba a la izquierda de, de esta página. Si seguimos por la izquierda, justamente debajo se encuentra un menú vertical del cual se componen seis apartados los cuales tienen el mismo nombre que la información eh, que se encuentra en el centro de esta página Este menú está pensado para cuando se pinche en uno de ellos bueno, en, en uno de los nombres de este menú eh, te dirige directamente al apartado que has seleccionado También se puede apreciar que cuando pasas el cursor por encima de este menú el fondo cambia y hace como una tabulación hacia abajo. En el centro de esta página se encuentran seis apartados que son las herramientas de búsqueda, creación, organización, compartición y de comunicación. A la derecha se encuentra otro menú horizontal donde he decidido poner las herramientas Que he considerado que más utiliza la, la gente. Y bueno, aparte también en el centro he ido poniendo una, una lista de las herramientas que también he considerado que la gente más utiliza, pero en un nivel más global. El, el menú derecho ya es como más, más genérico. De nuevo, si vamos a la parte superior de la página. Eh, podemos ver el menú horizontal para seguir para ir a la siguiente página al pasar a la siguiente página podemos ver que hay un formulario el formulario consiste en la la misma herramientas que hemos podido ver en la anterior página ahora se encuentran aquí para que pueda cada uno seleccionar la que él más le guste o la que más utilice y abajo he dejado un, te, un un recuadro para que escriba el por qué utiliza esa esa el por qué utiliza esa herramienta y también podemos observar en esta página de que hay como en la anterior una música ambiental de fondo en la siguiente página eh, he decidido poner los vídeos esta página puede que tarde un, un poco más en cargar porque ya que, ya que contiene siete, siete vídeos a mí me hubiera gustado poner muchos más, pero entonces ya no, no cargaría directamente, se quedaba un poco pillada. Pero al final he dejado los siete vídeos de las herramientas que creo que son más útiles o más mm, curiosas de ver, porque los vídeos, la verdad, que explican muy bien la, la herramienta en sí, explican eh, cómo utilizarla, el por cómo utilizarla y su funcionalidad y por último y no menos importante eh, se encuentran los reconocimientos aquí de nuevo podemos apreciar que hay una música de fondo y ahí he decidido poner los reconocimientos en, en una tabla porque así creo que se ve mucho más estético y ordenado La, he realizado tres tablas, una de imagen, otra con los sonidos y otro con los vídeos que he ido utilizando en toda la práctica. En la tabla de imágenes se puede apreciar un icono que es la miniatura de cada imagen que he utilizado. Seguidamente con su autor, la URL, que si se pincha te lleva directamente a donde se encuentra alojada esta imagen. Y el tipo de licencia, que prácticamente todas, bueno, prácticamente todas, por no decir todas son de uso compartido en la siguiente tabla la de sonidos he puesto un icono de una nota musical y como en la anterior tabla el autor y seguidamente la url y el tipo de licencia y para finalizar en la última tabla están los vídeos que he utilizado y he puesto una miniatura que aconsejo pablo utilizar del propio vídeo, claro. Espero que le haya que, que le haya gustado mi trabajo. Saludos.